litoral Bueno, acá estamos recibiendo con mucho gusto, hacía mucho tiempo que no estaba por acá por la radio, sí, Álvaro Jaume, que es de la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua, en el Día Mundial del Agua, ¿no? Buen sí, día bienvenido. ¿Cómo les va? Buen día. 22 de marzo. Exactamente. Ustedes ya de mañana lo, lo anunciaron, día muy especial. Sí. Este, y bueno... Sí, sí, sí, sí. Un estímulo de es estar después de tanto tiempo, más de un año, sin venir por ahí. ¿Verdad? ¿Sato? Sí, sí sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí, tiene que ser. Sí, sí, tiene que ser. Desde que arrancó el 13 de marzo la pandemia, antes nosotros estábamos por organizar un escrache a Castilla. Claro, ah, y todo se frenó. Es eh? fue... que se si, pararon, lo contaremos. Y, de, y a partir de ahí, este yo no puse los estudios ah, de esta honorable radio. Ni yo nunca venir. Ni comentó. Qué contento. Bueno, <risa> Álvaro. Por supuesto que el tema por el que estás acá es por un comunicado que nos llegó, donde ustedes hacen una denuncia muy importante, pero queríamos primero pedirte una reflexión sobre el Día del Agua, ¿no? Eh, este día Porque que además... Está tanto, hace tanto tiempo nuestras sí, luchas sí. vinculadas al agua, ¿no? Sí. Eh, Podemos empezar por una cosa que importa también. Hay los, ustedes arrecaron la mañana hoy marcando dos particularidades. Una es la del Día Mundial del Agua, Y otra los 50 años del Movimiento 26 de, de Marzo, sí, que no es por nada, pero para quienes sabemos de esa historia y conocemos de esa lucha, este sé que simplemente este solidarizarnos, respetar, marcar este lo que significan ¿Sí? las luchas, sobre todo cuando uno mantiene determinadas este banderas en alto y no las baja tan rápidamente como otros han ¿Sí? bajado. Cosas. ¿Sí? Bueno, entonces en ese un saludo este y si sí, el tema del agua, y a nosotros, por algo nosotros nos llamamos comisión por un canelones libre soja transgénica y el sí, defensa sí, del agua, sí. este van de la mano. Creo que yo arrancaría por una pequeña tristeza, porque vieron que cuando eh, llegué acá, este charlábamos, porque es inevitable, el COVID, SARS-CoV-2, sí. nos ha atravesado a todos, este sin duda alguna, hemos perdido una movilización social, este no solo no tomamos mate, lo no compartimos, se dan cosas en, la, en esta sociedad que no se daban antes, sino que políticamente hemos perdido mucha presencia en la calle. Una de las cosas que perdimos fue la tradicional movilización el 22 claro, de marzo por el Día del Agua. Cosa que en otros países no ha pasado, ¿no? Exacto. Bueno, yo ahí es donde de las tantas cosas que iremos en el devenir de la charla, este, de saludando, yo he sido un reactivo total Por eso, a decir, bueno, ¿de qué forma igual podemos estar? Otra que pintar carteles. Yo, yo, yo, yo. Nosotros en este momento estamos en una pequeña confrontación buena, sana, necesaria, con los ojeros en Canelones, porque empezamos pintando carteles. ¿No? Reactivamos la comisión con un cartel gigante puesto en la plaza de Canelones, donde, porque ahora no sé, ustedes buscan ese canelón. Ahora que el hospital viejo se convirtió en un emplazamiento donde funciona la intendencia ajá. y ahí le pusimos un pasacalle ahí puse. ¿cuándo pusieron no, eso? eso lo pusimos hace 3 días ¿no? mándanos una foto para bueno, si a... tiene, si está escuchando si es la... un... ¿Un tiene las dos tomatón? fotos sí. una pusimos, al ah, video sí, sí, la sacamos con todo el tema de la sacada, las fotos ajá. la pusimos antes, de los pasacalles la pusimos un par de días antes ¿no? ajá ¿Ahí qué funciona de la intendencia? Claro, porque se trasladó, viste que la plaza central de, de Canelones uh -huh. está el edificio viejo histórico. Uh -huh. Y ahora, donde estaba el viejo hospital... Funcionan todas las oficinas, eh, el, el Departamento de Ordenamiento Territorial, el Departamento, no la Agencia de Cerro Social, esa está en la entrada, sigue estando en la entrada de Canelón. ¿Y el intendente dónde está? El intendente sigue estando en su lugar, pero Ajá. funciona todo lo que es oficinas y departamentos Ajá. y divisiones importantes, sobre todo medio ambiente y ordenamiento territorial. Ajá. O sea que las autoridades... Bueno, Ajá. nosotros tuvimos la reunión con el equipo de Orsi y lo tuvimos ahí el jueves 4 de marzo a partir del cual después viene el sí, sí. pero bueno, cerrándolo el 22 de marzo no una extraña todo eso que implicaba marcar la presencia en la calle y que creo que es imprescindible y acá, ojalá sirva mi presencia hoy aquí y la reflexión que hagamos sirva para que en lugar de dividirnos discutiendo, pandemia, pandemia vacuna sí, vacuna no entendamos, ¿no? y ni que hablar intencionalidad detrás de las cosas que después podemos hacerlo yo le decía a Ángeles, un día discutir tranquilos, sí. reflexionar sobre esto sí. que ha significado, amerita una buena reflexión, por empezar unamos no para estar presente en la calle porque sin duda alguna irnos para adentro, no tener presencia, etcétera, etcétera es una ganancia para el poderoso Y para todos aquellos que lo van a ver no, — yo se les voy a contar ese día lo que pasó en canelones y van a ver cómo este año de parálisis lo aprovecharon los ojeros. y es Ajá. un pequeño ejemplo ah, ¿sí? que se puede tomar planetariamente de hasta dónde, cuando uno no tiene que buscaremos la forma le guste los protocolos, no protocolos, distancia a no la distancia, pero perder la calle creo que eso es un suicidio político Ajá. y entonces y no ayuda justamente a crear ese ánimo imprescindible hasta para curarse, porque Dios, podemos también después de poco contar los hawais que tuvimos, este, el famoso COVID, no paramos ni estuvimos en cama, claro, como me decía Andrés de Charla Valencia, "Bueno, por haber tenido suerte no poder han la cepa ni la su africana ni claro, la brasileña, qué delicioso, no importa. Lo real es que es una gripe jodita, eh, no es... Pero la H1N1 fue mucho más fuerte. Nos tocó a los jaumes sí. campando también, y fue mucho peor la H1N1, ¿te se acuerdan que en el 2009 se declaró pandemia? Sí, bueno, sí, José Luis ya sí. Pero, para gusto, para el sabor, dura días, está fusilado los primeros días, si no se escama. Pero la laburamos muy metimos pata porque, en definitiva, también hay todo un tema de cultura. Y ahí digo yo, si los objetivos centrales de la vida se pierden, te gana esa suerte de miedo o de pánico para vivir, y en función de qué y yo digo, bueno, volviendo uno quiere vivir, por ejemplo, para defender el agua para movilizarse, para no dejar vos le decías, Hernán, y tenías razón yo ahora después les a contar lo de la criptomoneda de soja vos le decías, oye, el agua se cotiza la bolsa sí. de México en la sí. de Chicago la sí. de, el agua es una mercancía eso es una conquista, eso es un sí. estado donde el capitalismo no para Ese sí que es, no es pandémico, sí, sí. su engranaje funciona. Es más, la pandemia tiene un perfil donde ciertas cosas se bajan y crecen otras, uh -huh. ¿no? Suben otras, son los reajustes que hace el propio capitalismo en su etapa actual. Entonces, frente a eso, uno dice, extrañamos esa marcha, pero sobre todo, no perdamos las ganas de decir, salgamos a la calle. Yo creo que hay que buscar las maneras a muerte de defender esto. Sí. Lo que... muros, los, lo de los muros es una presencia y mismo. muy importante, muy si importante. Sobre manera. todo, vos, eso siempre la uh -huh. si uno tiene el ánimo y sobre todo esa esa resistencia que yo ya, la llama que resistencia y resiliencia sí. a todo lo negativo que los lugares ideológicos, geológicos culturales te oprimen con que esto nos destruye, uh -huh. si uno rompe, quiebra eso. Sí, sí. Entonces hay energía que sale, que fluye. Y ahí es donde tenemos que estar. Entonces yo digo, bueno, hoy no habrá nada como ustedes van a tener que festejar el acto vía Zoom, vía... Ah, el, YouTube, el acto todo. va a ser hacia fin de año. Bueno, acto, acto, no, de verdad, con gente. Exacto porque además lo otro que empieza siendo clave y, claro. y es que los revolucionarios si lo digo de todo corazón y con la limitación porque digamos, a veces le puede quedar grande a uno el título pero los de intención revolucionaria sí. no podemos bajarlo de los conceptos humanistas de solidaridad de compartir de presencialidad porque esa es la clave los seres humanos queremos cambiar este mundo justamente porque es inhumano el capitalismo sí, sí. pero porque rescatamos lo humano sí, entonces cuando claro. hay explotación de un humano, cuando de las clases, etcétera Eso es lo que decimos es injusto, es injusto de que de lo humano. Y la Entonces... creación de estos virus, que también no es que un señor malo se metió en un laboratorio y lo inventó, pero sí está estudiado de que las condiciones en que se produce alimentos, como también. la carne y lo, las verduras, en, de producción industrial... Por la son invasión de zonas de biodiversidad. Ahí ¿no? vamos. Claro, hay, por esto eso. Todo ambiental. Ahí vamos, ahí vamos vamos todo a... la causa de todos esto. los problemas. De, de fondo, hasta dónde se sistema. destruye el ambiente en esos grados. Para ¿no? cambiar eso, va a haber que ah. hacer cambios de otro nivel, de es otro tipo. Es que en jaque realmente hasta dónde el capitalismo hoy Exacto. nos está poniendo en un límite. Y si no tomamos conciencia, que cómo te lamentabas, cómo vivís, con qué condiciones de sanidad, etc. ¿no? Entonces, bueno... Eso creo que es lo que hay que rescatar como clave. Sí. Y el ejemplo nuestro, podemos tomarlo, porque nosotros, eh, contarles un poquitito qué pasó en sí. las verdades de la vida y cómo, a partir de ahí, empezamos de vuelta a resurgir en esta perspectiva de decir, no podemos sí, no, aminalarnos... Am bajar los decibeles pero que, que hacemos? ¿Qué? una pausa y venimos ¿Qué? ya con esta etapa y, y bueno, el por qué sal, esa, tiene que salir en este esa. momento, nos obligan a salir como la... perfecto, otra cosa nos calles, obligan a salir vecino de la otra orilla nacido en el litoral algunos pesos lo que querés contaminar y vos por algunos pesos lo querés contaminar bueno, seguimos acá con Álvaro Jaume y deseamos entrar en lo que es este comunicado que ustedes nos hacían llegar donde se enteran ustedes y a partir de eso se va a enterar el resto de alguna resolución que hubo en la Junta Departamental el año pasado pero que nadie se enteró. Nada, ahí está. Yo les voy a contar un poquitito de espacio en cómo fue que nos golpeó la historia. Cuando nosotros arrancamos, y eso sí fue una de las negatividades políticas de esta pandemia, sí. este que hemos llamado pandemia algunos, así que a ustedes no les gusta, pero yo, yo les digo pandemia claramente, por, no porque no exista el virus, simplemente lo discutiremos tranquilo pero porque hay una finalidad política. Creo que lo que hay que marcar es, ¿a dónde? Una de las finalidades a nosotros nos marcó fuertemente la parálisis de la movilización. Cuando nosotros arrancamos el 2020, ¿se acuerdan de Adriana Pascual? Usted perfecto. Sí, la de no? las que ha patrocinado la defensa muerte de Paso Picón y la lucha de ah, la soja. no En eso la radio fue un papel notable. Bueno, Adriana nos llama a principio del 2020 no diciéndonos de qué estaba plantada soja en Paso Picón cuando estaba prohibido. Ya anterior al plan de ordenamiento rural. ¿sí? O sea, se había decretado esa zona, una zona, ¿no?, por ser suburbana, se la establece, ¿no? Bueno, se arregló y cautela, como se dice jurídicamente, zona, como se cauteló Laguna del Cisne, se cautelan y, en la medida que se asimiló a un área suburbana, está prohibido. A menos de 300 metros de la escuela ni que hablar, y seguro, en esa zona en particular, plantar soja. Bueno, este señor Castilla había plantado soja. ¿no? Máximo Gatilla dijo para la gente la, gente, la, la audiencia gente el, ya no. lo conozco bien, pero pero es un médico, vale la médico. porque hay gente que está por primera vez escuchando, es un médico increíble de, de los dueños de médicos no vaya, lo como, ¿no? Un poderoso de capitalista, vamos a ver su perfil, no porque los ojeros son poderosos, sino sea, sí, moviendo, claro. no él es emblemáticamente no solo poderoso, sino impune y prepotente. Que, eso, que es el estilo, de como nosotros decimos, de los caballeros de la soja, ¿no? Y bueno, él había plantado, fuimos, constatamos, denunciamos a la intendencia, y arrancábamos, arrancamos, hicimos, vos ángel le conocés la sí. feria, no sé si Hernán no la conoce, la feria de los Saúl de Canelones, es brillante, ¿no? ah, tiene una movida idea. impresionante, bueno, bueno, hicimos dos escraches, ¿no? con la foto de Castilla, además, y lo poníamos ahí con un circulito, claro. donde él está justamente amenazando, a Diana Pascual que esa foto la había conseguido. ¿por qué? es un matón no solo es un poderoso sino que es un señor También acostumbrado hasta los peones ¿no? sí. bueno, y las multas que se le pusieron a él casi un millón de pasó, de ¿no? dólares que hasta ahora pagó no sé, perdón, uh -huh. se le quedó vigente una, legalmente él, él apenó uh -huh. una uh -huh. se confirmó y yo no sé si ha entregado algo de plata, yo uh -huh. no quiero decir una cosa por otra Este, el resto, se ve que hay tienen, tiempo para las eso las tiene apeladas, pleiteadas por supuesto, son los que manejan los tiempos ah. jurídicos y claro, que, ganan, ¿no? claro. que son poderosos bueno, entonces nosotros decidimos arrancar con esos esas movidas en la feria y pensamos en incluso una marcha desde de Paso Pecón a la Casa de Castilla que está a dos cuadras de lo que es la Plaza de Canelones, ah. es el proyecto que teníamos pre-pandémico sí. bueno, viene el 3 de marzo y lo real es que, más allá de cualquier consideración, a la Comisión la mató. este me La mató porque, primero, digo, hoy estamos en lo que es la primera ola fuerte del Uruguay, como sí. se dice, de que que te pueden tirar, mira Álvaro, y que me decís que oh, yo tengo todos los datos de hoy de mañana, y me dicen y los 170 del CTI, los 780, bueno y podemos discutir esto, pero lo real es que está golpeando. O sea, que hay elementos para... En aquel momento había, sobre todo, desconocimiento. Uh -huh. Entonces, ¿Claro? hubo mucho. El miedo previo de aquello desconocido y que no sabía. ¿Claro? A la comisión la golpeó. ¿Qué hicimos nosotros? más claro, en un momento decíamos igual vale, me puedo poner el tapaboto, ir a la feria Pero se acuerda que se prohibieron las ferias, ¿no? Eh, había zonas que se prohibía toda la parte de venta de alimentos, no la parte de... Eh, se hizo todo un, un conjunto de medidas, entonces ponernos en lío y en bronca con la gente iba a ser complicado. Y dicho de desmovilizó el fenómeno en la Comisión. Bueno, fue un año que la Comisión, nosotros nos dedicamos a la Olla Popular de Toledo, porque eso es lo otro que va en Toledo pena. tiene la Oya Popular. Bueno, Popular le vale la pena que cualquier colaboración con la Oya Toledo, sí. porque eso es lo otro que también importa destacar. este La pandemia pandemia es real en términos de que a la vez hay un sello de clase y hay gente que no sabe ni qué es, porque está con hambre, está en la calle, no comer. Bueno, nosotros tenemos gente en la olla que está... Mal, mal en serio. Uh -huh. Y que nunca se puso el tapabocas. Que nunca... ¿Por porque Porque en todo caso, primero que nada es comer, vivir con lo básico, lo mínimo, que no lo agarre la hipotermia, todo lo que viene ahora en el invierno. Bueno, uh -huh. nosotros nos dedicamos a la olla y buscándole darle un perfil distinto. Si una olla popular que fuera aquello, es decir, creas dignidad, no solo el plato de comida, no solo el asistencialismo, no solo estilo Mides, uh -huh. que lo implantó el progresismo, ¿no? Nosotros decíamos, vamos a no darle el pescado, enseñar a pescar y crear condiciones para uh -huh. que la gente pueda pescar. Eso es la revolución, ¿no?, que pretendíamos desde el punto de vista de un camino antiimperialista, antioligárquico y en el futuro socialista. Bueno. Acá lo que se hizo fue el camino de bajar banderas y compensamos, amortiguamos, plan Mides, progresismo, ¿no? sí. canastita, tarjeta Uruguay Natural, este, etcétera etcétera plan de emergencia primero, plan de equidad después, toda la historia. Sí. Bueno, nosotros la Olla tratamos de hacer algo diferente. O sea, que rescate la dignidad de la persona... Es más, porque para la persona es toda una violencia venir con su ah. patito, no su, su bolsito, va a pedir la comida, etcétera, etcétera. Incluso no viene toda la familia, viene uno que te pide cuatro, Bueno, nosotros nos dedicamos todo el año, hicimos actividades, el 19 de junio lo festejamos la chacra con ellos, hicimos... Un pasamos una película sobre el cambio climático porque tampoco le tiramos todo lo de la soja de una son gente que no está acostumbrada no tiene experiencia de militancia ni sindical ni social entonces había que crear canales de comunicación y de conciencia bueno, fue lo que hicimos durante el año no claro. este ¿con qué éxito? bueno, simplemente para resumirlo por eso fue que la comisión contra la soja sí. quedó en la suerte stand-by mm. 20 más menos, para decir números de la comisión, este, nos dedicamos al la ley popular, digamos el núcleo más duro, entre uh -huh. ellos sirve, varios compañeros no, fuertes, José, como vos lo conocés también, uh -huh. y varias gente firme, que dejó en la olla, puso toda la expectativa. Y la comisión quedó ahí, hicimos, el 19 de junio vino alguna gente, pasamos... También la lluvia, una película que es muy famosa, ¿se acuerdan de la lucha? Por, con, hablando la del agua. La lluvia. Y vamos a que hoy, 22 de marzo. No, no acuerdo, es brillante ¿no? la lucha en Cochabamba, en uh -huh. Bolivia, cuando privatizaron el agua. Claro. Está impresionante esa lucha. Se película. llama También la lluvia. También Es decir, que te van a cobrar hasta el agua de lluvia. Sí, sí. sí. Esa vale la pena van Y mirá, a tú el que esté escuchando hoy, un 22 de marzo, en homenaje a la lucha del pueblo boliviano y de todos los pueblos del mundo, de que no privaticen, de que el agua es un... Derecho uh -huh. natural, un bien no, estar en YouTube, De la humanidad me Y no mercantilizado sí. Bueno, está brillante la película uh -huh. Bueno, nosotros el 19 de junio hicimos la chacra Con también la lluvia uh -huh. Y vino alguna gente de la comisión Y por supuesto de la Oya algunos vinieron Que eso fue un éxito Que incluso lograron venir una reunión Star Wars. Esa fue la pelea Del año pandémico Y la comisión quedó ahí Llega, comienzo este año Y nosotros decimos, porque ¿qué pasa? A la vez la comisión bajó, empezamos a ver que en la zona de gestión uno que ahora quiero explicar, porque hay gente capaz que no sabe todo eso lo habíamos explicado un año uh -huh. atrás no empezaron a plantar soja de vuelta. claro, vamos a entendernos no solo Castilla que era consciente, uh -huh. planta donde no debe, y lo sabe, y amenaza y prepotea, sino que nosotros aprovechando el año pandémico, la omisión de las autoridades y de hecho la falta de convicción que tiene el Estado vos decías, claro, necesitaríamos en el, obviamente gritamos necesitamos uh -huh. en el Estado con otro perfil ¿no? uh -huh. en cualquier sentido tanto que se preocupe la salud como el medio ambiente como de que los sojeros no planten soja sí. ¿no? Sí, sí. en la medida que el Estado está omiso aprovecharlo, se plantó en toda la zona prohibida Todo. la zona prohibida bueno, bueno ahora voy a explicar eso ¿no? que eso, eso fue el dato que la Comisión empezó a decir a fueron las preguntas de ¿vale? la Intendencia ¿vale? ¿Qué ¿Qué claro. esto es una locura ¿Qué pasa? Ellos, en el plan de ordenamiento, nosotros luchábamos, porque además aquí hay una jugadeta política, yo la explicaba en Radio Espica, la mm -hmm. que tiene la Asamblea del Agua, sí. el Sábado, que también en homenaje a... En la Espica de Santa Lucía. Carlos, claro, la del Agua Santa Lucía, ¿no? Claro. No? Mm. Vale, a ver que nos hicieron una jugadeta política que en su momento nosotros nos callamos, que es esta. La Comisión levantó como bandera que existiera una directriz departamental uh -huh. que prohibiera estrictamente la soja tragédica. ¿No? A nivel Porque departamental era la de A nivel departamental. <coughs> bien, claro, pues, uh -huh. para todo canelón, lógicamente. Y cuando discutimos dijimos, ¿por qué la soja? Porque es la que hace la línea divisoria entre el poderoso, entre el único de aquí del pueblo, la... <risa> ¿No? que hablábamos recién, la que hace la línea divisoria entre producción familiar, uno que es chacrero sí. y negocio entre lo que es poderoso y lo que somos los que trabajamos la tierra, la peleamos todos los días pequeños, medianitos pero con lo que significa la familia es el centro de trabajo bueno, esa línea divisoria no la marca ni siquiera porque había gente que al principio decía decía ¿por qué no el maíz tragénico? claro, es más, ustedes saben, yo lo conté en esta radio que éramos un pool de nuevos productores de maíz criollo orgánico que exportábamos a Italia y perdimos, porque el maíz es de polinización abierta y se contagia, y perdimos la exportación a Italia de maíz orgánico criollo. Y, y sin embargo nos lo pusimos como consigna política de la Comisión. ¿Por qué? Porque lo que se plantó a troche y moche Fue es eso. justamente soja. Por algo voy a terminar diciendo que existe una criptomoneda, hoy es la noticia de hace tres días, de soja, no de maíz ¿Ah? la soja hoy está a 500 y pico 512, 520 ¿sí? en Chicago, dólares la tonelada ningún grano se le arrima ni por asomo 200, 200 y algo de país para, para abajo el maíz 170 entonces, la soja es la vedette es el símbolo lo que dijo la comisión nosotros ponemos el objetivo político allí donde queremos lesionar, lastimar ¿no? al poderoso, cambiar un modelo, al menos en Canelones. Después discutiremos si el modelo es ojero el calitero, o forestal, lo que fuera, los combatimos en todo el Uruguay, que a la vez lo queremos que sí. estamos aquí y sabemos que esa es una perspectiva estratégica. Bueno, en Canelones, con la granja, y con la pequeña producción, la soja es la destrucción absoluta. Bueno, ese trazado político Fue la pelea nuestra. Y existe el recurso que el intendente por directriz departamental prohíba particularmente. Claro. Tu amigo Orsi, <risa> <risa> que está muy claro, emocionado él, él pensando en el 24, ¿no? Sí. ¿no? Bueno. Al año siguiente, ¿ustedes se acuerdan que ellos cuando alargamos la comisión el 19 de junio del 2016, nos entrevistan todos los medios en aquella época, todavía los canales nos daban pelota pero después cuando empezamos a chocar con los ojeros, Fue, ah, eh, mil veces lo hicimos en este radial, agradecíamos porque era el bloqueo reíte de que incluso con era tirirí fuimos la boca un meme con la soja parecía que había sellado así como lo hay con el coronavirus, porque verdad, sí, no. sí, sí. bueno, con la soja no se podía hablar contra las hojas. Bueno, eso lo no pasó este entonces Orsi en el año que nos entrevistaron, dijo él, ahí está todo filmado, grabado una película que tiene que se llama Cuba y Gavilones, que tiene la comisión. Dice, yo no imagino prohibición alguna. Ya. O sea, claro, hoy sí estuvo cuando aterriza la soja, que en Argentina le ponen a los ojeros una detracción en un impuestos, sí. ¿se acuerdan? Sí, sí. Se vinieron muchos a cuchilla de gocha, ¿Ah? a gente a sauce. Claro, ahí y se los... talaron. Ahí sí talaron. Ahí arrancó. Y ahí en esa lucha que arrancamos y perdimos en aquel año 1708. ¿Quién era uno de los que estaba en esa lucha? El amigo de Ángeles de Álvaro, <risa> <risa> llamado a Duarcy. en la lucha, que es como si está filmado ¿no? en la película de la comisión, en, en la entrevista que tuvimos, a Orcy si no le vamos a explicar qué significa la soja transgénica. <risa> si tuvo la lucha... Bueno, por, él dijo, yo no imagino en esa entrevista que le hacen los canales prohibición alguna canelones. ¿Qué te muestra? ¿Qué él se estaba pensando que no quería prohibir la soja. Claro, y no estamos hablando del Orsi perspectiva 24 estábamos hablando del Orsi 2017, sí. que no era el mismo, porque se dio comienzo Ahora... a la derecha, a cuenta de ver si logra votos del centro, y no solo de algún izquierdista que todavía se acuerda de algo, lo que es el MPP. Bueno, entonces, volviendo, nosotros a muerte luchábamos, juntamos las 12.500 de eso todo está dicho, uh -huh. acá en la radio lo sabe todo el mundo, uh -huh. movilizamos... ¿Y cuál fue la respuesta? Ellos decían, estamos hablando de un plan de ordenamiento territorial para todos, canelones. O sea, ¿cómo no sacan al costado o contestan, nos responden además, uh -huh. a la directriz, al pedido de la directriz del diciendo, no vamos a prohibir un solo grano, vamos a pensar... Sonaba muy lindo, ¿no? Ah. Como discurso, vamos a pensar un plan ordenamiento territorial, de producción para planteaban la coexistencia de los modelos bueno, ah, entonces, sí aunque el plan como estaba Matías Calamula en la Agencia de Desarrollo Rural lo pusieron mucho más que eso es también ah, una vida del progresismo lo pusieron mucho más revolucionario en la letra claro ah, ¿no? entonces el plan empieza hablando de principios agroecológicos ya claro, ah, lo hemos dicho acá también este, qué significa producir sana ¿no? lo ponen, lo viste mucho más Y entonces, ¿qué hacen? Dividen calelones en cinco zonas de gestión no productiva. Una de ellas es la zona de gestión 1. Bueno, esa zona de gestión 1 tiene 12 municipios, vos que conocés La Paz, Las Piedras, no este Progreso, 18 de Mayo, que yo no lo conocía mucho. Sí, sí. Después arranca por el Paso Carrasco, Paso Carrasco, línea y Colich, se va paropando y después viene para toda la zona nuestra. ¿no? después de Panda viene Suárez, Toledo Sauce bueno, 12 municipios abarcan la zona de gestión 1 que es la zona poblada, más poblada, hay perdón y la ciudad de la costa ¿no? sí. está, lleno, no, bueno, es, está todo, nosotros tenemos en este videito que acaba de mandar Silvia sí. está dibujado lo que es la zona de gestión sí. 1 para todo el que quiera saber Ajá. qué significa, bueno es la zona más densamente poblada está la ciudad de la costa y luego viene toda la ciudad grande como las piedras como palos, Ahora, en ese lugar no plantaban, no? Plantaba, ¿no? Pero, mirá, fíjate esto, tenía la pregunta, sí. pero en la zona nuestra, Ángeles, que somos sí. todos, está, está Toledo, estamos entre Suárez, la entre Suárez aquí y Toledo aquí, todos los chacristas, sí. teníamos más de 200 hectáreas, el amigo Fernández de Calprica claro. había plantado en una chacrita 7 hectáreas, así eh, pasaba el mosquito entre las casas, entre las chacras. Gloria de, de Sauce, me acuerdo, claro. que decía primero... De que si el viento soplaba para el lado... Porque estaban sí, ligando al claro, lado de la, de la ciudad, claro, donde todo, terminaba la ciudad. En toda esa zona habían plantado, no solo el sauce y no solo la cuchilla sí. Claro, valía lo que valía la soja. La soja llegó a 600 dólares. Claro. ¿no? Acuérdense que fue el primer rubro de exportación del año 2015. Fue impresionante. Entonces, en ese boom, porque además, el agronegocio, que es? Es justamente eso es trabajar rápido con inversión no especulativa que de... alta rentabilidad Ahí está una altísima rentabilidad sí. conclusión este había que efectivamente trabajar de esa manera claro. bueno ellos no prohíben las hoja elaboran este plan y en la zona 1 acá viene la operativa Ajá. de camuflaje prohíben no la agricultura de secano extensiva Ajá. que nosotros cuando lo vimos no fue que nos dormimos Uno dice, pero ¿por qué prohibieron la agricultura secano y no particular? Y bueno, porque no querían la confrontación política claro. de los ojeros. Uh -huh. Era clarísimo. los ojeros son un poder. Y además los inversores. ¡Claro! Son. son. Inversores. Entonces, era mucho más elegante poner, se prohíbe la zona de gestión uno que es lógico, pues tanto en la chacrita, más toda la densidad de población, tanto rural como citadina, obviamente prohibimos uh -huh. la agricultura secano extensiva en extensión no la y tenemos que hacer una pausa ah. cuando hablamos de agricultura de secano ¿qué se incluye? bueno está bien eso se incluye. Ah. se incluye los granos secano es porque no necesitan riego específico uh -huh. aunque obviamente sí, está, para mira. que la ley de riego si ah. vos a un cultivo de soja o de maíz a un tragédico, sí. son los únicos tragédicos los regas, el doble, el triple multiplica en su producción pero normalmente son desde el trigo, el maíz la colza todo lo que sea la soja canal, o sea, son los granos no que, requieren riego que no requieren okay. por eso ah, ¿está bien ¿no? que no se plante trigo con canelones por ejemplo? Bueno, ¿Está bien eh, bueno es todo un tema yo lo que iba es nosotros empezamos luchando contra el modelo sojero ah, ahí está. No, ahí está. No, y sobre todo en la evaluación de posibilidades una, que era el poderoso y otra que nosotros somos pueblo que hay que evaluar qué posibilidades qué fuerzas qué coordinación tener sí. para confrontar ¿sí? todo un modelo ya matar el modelo sojero canelones en Canelones era un triunfo Sin con duda. esta resolución del POT fue el triunfo en la sola gestión gestión claro. no porque automáticamente no se plantaba no solo no, otro grano sino la soja para el mano hacer una nueva pausa y seguimos conversando con Álvaro Jaume recontar con manos tendidas siempre estarás vecino de la otra orilla nacido en el litoral mira que bello paisaje bueno, estamos a las 10 menos 20 ya eh, con Jaume viendo todo lo que sucedió esto que se enteraron ustedes de, de una resolución de la junta que eso por algo ahí me daba cuenta ¿no? que cuando se aprueba una ley dice al final comuníquese no sé qué claro publique qué pasa el, el 17 de septiembre del 2019, se aprueba el plan de rendimiento territorial. Ahí va, 2019. Ahí hicimos, fue la última gran movida que organizó la Comisión. Sí, sí. Se llenamos el salón de la Junta, bueno, con sí, la, sí, sí, sí. la Junta de Apartamental, hicimos una movida grande, que, tambores de todo, caravana, bueno. Esa fue la última movida, se aprueba el plan. Obviamente lo que tú decís es clarísimo. Una ley, una vez aprobada, Hay que reglamentarla. El Poder Ejecutivo tiene que reglamentarla. Y publicarla, uh -huh. darla a conocer. Y, y publicarla. Reglamentarla y publicarla. Uh -huh. De lo contrario, letra muerta. Claro. Pero de que esté bárbaro. Si bueno nadie sabe. Este aquí. Vino toda la historia que yo les contaba. Nosotros ya empezamos la lucha, arrancamos el 2019. Este, el 2020, perdón. Con la lucha contra Castilla. Sí. Y siempre a la espera de que el plan iba a quedar uh -huh. reglamentado. Porque hubo un interregno ahí que sabíamos de tiempo donde el poder aprovecha, dilata, juega, ¿no? Bueno, entonces, no aparecía reglamentación ninguna claro. de del plan. Eso fue una de las cosas que llevó... Cuando nosotros acercamos este año, dijimos, bueno, hay que resucitar la comisión, porque los ojeros plantaron a troche y moche en la zona de gestión 1, que se ah. en hablábamos, y... ...por dos cosas que están notables... ...nunca la soja quedó estigmatizada... ...que para nosotros era un objetivo político sí. claro... ...porque no es la soja... Claro, es lo que lo ...es un modelo sí, de producción... Sí. ...es un paquete agrotóxico... ...porque decimos... ...la soja se vincula con el agua y más en un 22 de marzo... ...porque... ...porque te fumigan... no ...todas esas fumigaciones van... ...justamente contaminan los cursos de agua... ...y van a parar sí. al agua que toma la gente... ...porque no solo enferman la salud... La tierra se quema con un que es el y mucho más poderoso. Dos, cuatro, de todo un poquito, lo hemos dicho en esta radio mil veces, todo ese paquete tecnológico, además para que se entienda, un sojero maneja para sembrar siembra directa una máquina que tiene un valor de 200, 300 mil dólares. Imagínense para nosotros que tenemos tractorcitos ¿no? de 5 mil, 4 mil, 10 mil... Bueno y eso y después está el mosquito que fumiga, bueno todo ese paquete agrotecnológico sí. es el de la soja sí. por eso hicimos modelo sojero contamina la tierra, porque la quemaron, la destruyeron, queda el fosato y todos los remanentes, después esa deriva luego ¿no? con, con los drenajes de la tierra se van a los curso aguas, etcétera etcétera. Lo hemos explicado mil veces eso conclusión no Esto tipo, como no estaba reglamentado, aprovecharon la volada y plantaron todo. Claro. Nosotros veíamos, porque la soja es un cultivo de verano, sí, no sé si sí, me querías decir algo, sí. no, no, no, ah, vale. y entonces, que aprovecharon? La volada, claro y nosotros la comisión, que el núcleo duro estaba metido en la olla, y, no, y la comisión estaba en ese stand-by, ¿no? ese limbo que hablábamos, empezamos a ver, y ahí empezó la gente a despertar, uh -huh. no a preocuparse de tanto, que estaban plantas, de la pandemia, sí. pandemia sino decir, la mierda con el sojero no se durmió. Ese no le, no le pegó el coronavirus, le plantó soja donde no debía. Sí. Ahora, el, ustedes se enteran en una reunión que se da el 4 de marzo con las autoridades de la Intendencia, que desde el 20 de mayo del año pasado se considera falta grave la plantación de agricultura de secano en esa zona 1, ¿no?, que mencionaba. Sí. Bien. ¿Con quién fue la reunión, el 4? Mm. ¿Con quién de la Intendencia? Bueno, tiene que ver con él, si vas a ver por qué. Cuando nosotros vemos todo esto... Dicimos, buena acá la máquina ponerla a punto a ver. Sí. Bueno, arrancamos el principio de este año con, no digamos la fuerza de antaño, de la antigua, porque la comisión sintió el golpe, pero arrancamos con cierta energía y sobre todo motivados con claro. que había denuncia de vuelta porque los mosquitos seguían funcionando, porque se había plantado soja donde no se debía, etcétera Entonces dijimos, lo primero que tenemos que hacer es, aparte una jornada sí. de escritura y carteles, Pero íbamos a poner reglamentar el POT, porque en Y ya estaba reglamentado. <risa> en <risa> nuestra suposición, como no teníamos información, como cualquier ciudadano, no ¿Sí? había quedado sin reglamentar el plan de arreglamento. Bueno, dijimos, lo primero vamos a ir a una reunión con Orsi. Solicitamos la reunión con Orsi. Finales de diciembre. Dejamos pasar la primera quincena de enero. ¿Enero? Después. Nada. ¿eh? Nada. No había respuesta, que la pandemia, que la salud, que este, sí, la... Sí. era todo equivase. Sí, sí. No querían Lola. Entonces, <coughs> entonces qué pasó? Justamente, miren lo que es la cosa. Carambula, Matías Carambula era el director de la Agencia de Desarrollo Urbano. Matías Carambula, es hijo de Marcos. Hijo de Marcos. Perfecto. Qué si bien fue nuestro transictorio enemigo en la lucha con las hojas ¿eh? enemigos, entre sí. comillas, porque es cierto, él no compartía los fundamentos, pero no el nivel de decisión y de radicalidad política de la comisión, no obstante era un tipo que creía en la agroecología okay. eso, y peleaba es decir, respondió el 26 de marzo del año 2019, que ¿Sí? se el acto. Sí, me acuerdo. Día, ¿Te acuerdas que hablamos contigo, que yo mando un saludo? Ese día hicimos el Rincón de Conde, una enorme, por ejemplo, movía, porque Cierto. había publicado a José Luis Clavijo, que después vino a la radio, sí. y ejemplos de qué carambula fue, daba la cara, venía, generaba aquello que es respaldaba cuando se movía la ciudadanía, los vecinos, las, el movimiento social. Bueno. ¿Qué hace? La primera movida política que nos lleva a preocupaciones es que en la Agencia de Desarrollo Rural sale Cármula, con la nueva Asunción de Orsi, ¿no? Sí, el nuevo equipo. Sí. Y viene un ingeniero de grado 5, Pablo González, que o casualidad, se le dio a ustedes este, y que lo sepa en bueno. la audiencia, o casualidad en los años allá 90, principio de pedida, a la chacra nuestra, Pablo González después se fue a Cuba, se especializó, bueno, o sea, lo conocíamos, trabajaba con nosotros cuando éramos comunidad inicial, porque son las posibilidades, ah. Pablito González, yo le perdí el rastro después, hasta que me vengo a encontrar con él en esta reunión. Qué bueno, qué bueno. Porque además, después la historia mostró que mientras él se fue convirtiendo en un promotor del agronegocio a escala uruguaya, modelo país, no, no particularmente canelones, este, bueno, nosotros estábamos el otro lado en la vereda claro, claro. el por supuesto Frente Amplista MPP etcétera, etcétera que sale la salida carámola y la entrada de Pablo González fue una señal política que nos preocupó aún más además de que los ojera habían plantado y de que no sabíamos para nosotros, nosotros el plan no estaba reglamentado en ese estado no había a la reunión nos venía a la el teléfono averiguo el celular de Pablo González y lo llamo pues fue tal cual sí Y yo. Bueno, no nos hablamos en más de 20 años, acabo la cuenta. Le digo, Pablo, o nos dan una, una entrevista o se pudre todo mal. No, Alvarito, no, no, no bueno, Estilo mm. mujiquita. Sí, sí. ¿no? Eso es un estilo este, redituable en ciertos niveles de campaña electoral. ¿Y qué pasa? Se le que trabajó al interna, entonces me dice, me llama de noche, me dice, "No, mira, si no está igual va a estar todo el equipo de directores de edición y departamento. Bueno, y entonces, así, coordinamos esa reunión de jueves 4 de marzo, 4 se, hizo, se hizo en el Hospital Viejo, claro ¿no? que está remodelado, y ahí estaban. Y ahí les dicen que ya estaba Ahí estaban. Primero, ¿quiénes estaban? No estaba Orce, sí. obviamente no, sí. Orce no quería lío. Sabía, no, claro. sabía que la presencia de la comisión iba a ser urticante, y que venía a cuestionar nosotros... Veníamos en la ingeniería total a la cuestión de que reglamentado el plan, ¿no? Bueno, que incluso eso fue una de las cosas que nos autocriticábamos mal. Hasta donde a veces ese tipo de quietismos políticos, ni siquiera hicimos la gestión. Podríamos haber hecho, no movilizar. Nosotros somos muy, decir, cuando tenemos la fuerza movilizamos, vamos arriba a la calle, ustedes nos conocen. Y bueno, como estaba la cosa quieta, los temores, los pánicos, los protocolos, no dejamos estar y nos pusimos más del lado de la olla popular conclusión no, no, esto demuestra que nosotros no, nos retardamos uh -huh. en la incidencia esa gestión la podríamos haber hecho antes ¿y quién estaba el Pablo González? Este Pablo el... González que es el agrónomo que quedó en, la, en el lugar de carámbula estaba Leo, Leonardo Herú uh -huh. que es ese repita sí, uh -huh. que es gestión ambiental en Canelones y estaba Tato Ashfi que es Ordenamiento Territorial, también repita uh -huh. Que a Tato lo conoce... La plana la misma... mayor. La plana mayor estaba en o sea, estaba en el equipo. Va la breve, ahí nos quedamos casi infartados, otra que coronar virugados, uh -huh. sí. este, porque Tato dice, Tato, además evidentemente no tienen la misma mirada en el equipo de dirección, nos dice, pero el plan está reglamentado o sea, Tato de Sashfield ya, Tato de sí, exacto, es ahí está. Exacto, esa, ahí está que es el director del reglamento territorial, ¿viste? Estaba riquiendo, no, porque si no lo habían difundido, claro. ¿no? sí. estaba reglamentado, pero si no lo vas a conocer, si no lo publica publicado, ¿quién no, sí, lo conocía? Claro. No lo conocía la comisión, no lo conocía ningún sojero, más allá de lo que quieras, no lo conocía ah. nadie, ningún ciudadano, no lo habían hecho público. Ahí el tipo lo lee, estaba encajonado. ¿Desde cuándo? Desde el 20 de mayo. Por eso el cartel... 20 de mayo del año anterior. Del año pandémico, del 20. De 2020. Uh -huh. Por eso el cartel dice, desde el 20, sí. del 5, del 20, está prohibida en la zona 1 la soja transgénica. Uh -huh. ¿No? Bueno, y porque voy a la parte de la jugarrita también, ¿en qué termina esto? Bueno, imagínense todo lo que fue la discusión. Yo eso era obvio, yo simplemente transmito lo importante que fue... Dijimos, bueno, es una vergüenza. Sí, ¿no? sí. Muchachos, por favor. ¿no? Además, ellos posaron de izquierda. Bueno, sí. si yo, porque sí. eso está en la clave, ¿eh? si yo me defino de izquierda, ¿de qué lado el sojero sí. poderoso o de la producción familiar y de todos que la sudan ah. trabajando en la tierra? A ver, muchachos, ¿de qué lado estamos? ¿no? Entonces, ¿cómo puede estar durmiendo más allá de la pandemia, pandemia el plan a revés? Ahí demostró que le vino bárbaro a la pandemia política. Uh -huh. Durmieron efectivamente, en el cajón durante un año. Ahí puede haber pesado también el año de, de elecciones departamentales. Pero perfecto, sí. uh -huh. no te olvides que se postergó todo. Sí, hasta septiembre. Claro, si se postergó todo. Reíste de que quería, cuando juntaba votos, tener contradicciones y choques con ¿Eh? ningún sector social y menos que menos poderoso en el departamento. Uh -huh. Evidente, clarísimo. Uh -huh. Y agrego una cosa que saltó en la reunión que va a explicar este final, que nos obliga a una lucha cruel. no Que es, que entre el tacto que leyó el ordenamiento que ya después lo hicimos público nosotros y la propia intendencia ya lo hizo ¿no? sí. este, y Pablo González director de la agencia de desarrollo rural hubo una contradicción que es clave y que explica hasta dónde lo del camuflaje de agricultura en secano ¿no? es un problema ¿por qué? Porque dice no pero eh, eh, dice Pablo González sea, pero hay que ver porque con este criterio hasta la alfalfa eh, uh -huh. que puede ser un grano, que se Mirado. utiliza para las praderas, que utilizan mm. las lecheras, por ejemplo, no los tamberos, los salarios, ¿Sí? ¿no? para el alimento, forraje, a los claro. o a los bichos, lo que pueda, dice, puede ser considerado cercano. Mm. esto quiere decir que en todas las zonas, no fíjate sea, bueno. que discutían entre ellos, él le decía al director de ordenamiento territorial, y ahí no dimos cuenta, de que, que, que hubiera, hubiera sido muy claro si hubiera puesto el plan de reunión en pero no lo hizo por algo, prevía la soja transgénica. Claro, claro. la claro. agricultura. Entonces, esa contradicción es la que llevo... Bueno, nosotros ahí... lo Quedó en evidencia la reunión. Nosotros salimos a trancar firme. Hicimos los carteles, movimos, echamos la, la comisión y ahora estamos con todos los motores encendidos, esperemos que no lo sí. baje nada, ni siquiera este agravo ¿no? agravamiento de miedo si de y demás cartel, ¿no? Or ¿Eh? Preguntan Orsi Vigila Ese tal Ese es el no que más dolió, porque en el otro pusieron el 3 auce este de Orsi Vigila ¿Por, no? ¿Por qué decís sí que dolió? ¿Reaccionaron? Porque reaccionaron ojeros... Hubo oh, agentes más Los ojeros convocan a una reunión y en el Whatsapp de la comisión que se ahora a definir que ustedes pueden acceder cualquiera no este, si a veces les manda los comunicados y demás uno de los ingenieros agrónomos de la red de semillas no mariano sube un audio que le mandó un productor igual que dice che mariano dice esta noche estamos hablando de la semana pasada jueves esta noche en una reunión esté convocada miren virtuales ¿eh? uh -huh. este porque dice que con la denuncia dejadme a la soja este y que no se puede plantar ni alfalfa primero te mando el nombre de quien habla eso no me extraña no es no verdad pero sobre todo poniendo el paquete para que se enoogen uh -huh. ahora tengamos la contra de los pequeños productores que plantan, cuando en la propia reunión, los que plantan alfalfa o cualquier otra cosa. Yo en la propia región, ¿no? En particular yo le dije a el amigo Pablo González, nosotros como comisión nos vamos a denunciar, por ejemplo, mi vecino, porque digo personal, sí. mi vecino, que era un chirical que tenía al lado durante años, plantó un cuarto de hectárea más transgénico. Yo voy a denunciar a ese vecino que está laburando todo el claro. porque el maíz que hay en el mercado ese general de semillas semilla transgénica no está la red ni semillas planta plantas no, muchacho ese tipo es un laburante como soy yo como cualquiera se lo dijimos no seguro no sea malo no estamos diciendo ni al palco porque él lo dijo ahí cuando se, se armó una pero discusión discusiones imagínense no sea malo, Pablo vos no entendés que el sojero es el poderoso que es el agronegocio vos hay que explicártelo también como a Ursi no bueno y sin embargo vino después toda la marijita de la reunión y la confusión creada claro. y diciendo la comisión Jaume en particular, están denunciando hasta la alfa, alfa, bueno síntesis final no? quedamos, hay teléfono directo, la comisión creó dos equipos un equipo de reglamento y denuncias que está funcionando ya, y otro equipo que vamos a organizar un encuentro tratando de vencer temores sí. para mediados de abril en Saucet ¿No? tenemos ya hasta la fecha una primera reunión 22 de abril en el Club Artigas de Sauce sí. ¿no? ahí vamos a ser con referentes de, de los de distintos movimientos Argentina. sociales eh, este igual después les mandamos un Bien, poco a prensa ¿no? con referentes donde lo que queremos es empezar a preguntar no estamos para organizar nuevamente un foro ambiental en Canelones porque si no ponemos músculo y fuerza en esta lucha, nos caminan nos ah, caminan, sí. y acá la clave es que se muda que eso es lo otro, entonces definitorio que nos mostró la historia de la comisión, ¿por qué ganamos las cosas que ganamos? porque hicimos pelotudas caravanas porque juntamos en el quinta firma etcétera, etcétera, como respaldo político a la lucha, pero sobre todo porque estaba la gente moviéndose sí, es eso. ¿no? y eso es clave, entonces vamos a invitar para esa región del 22 de abril a gente referentes en principio más cantado la historia de los protocolos y de el derecho a reuniones el artículo 38 etcétera vamos a tratar de no tener los líos que nos dividen al pedo sí, sí. medio pero sí, sí. y buscar la unidad es decir referentes que vengan del movimiento por ejemplo de agroecología de la red de semillas de la sociedad de fomentos rurales sí. si les importa ganarse sí. todo ese el canariaje como uno que trabaja convencionalmente y todavía no tiene la línea agroecológica por eso ya es un grado ¿no? no solo económico, sino de conciencia distinta bueno. respecto a cómo cultivas y de qué manera. Bueno, a toda la gente en general, a invitarle a esta reunión referente para, con el proyecto, hacia el 5 o 19 de junio, que es el Día Mundial de Ambiente, o SAUCE, 19 de junio, claro. armar un gran foro, sería el dos segundo foro, ¿te acuerdas? Sí, un gran sí. Foro, ¿no? sí. Ambiental sí, Calario. Sí. Y está. buscar fuerza, porque es clave. Así como se juntan los géneros ley a veces de la política, es clave que nosotros estemos en esto a muerte los motores moviéndolos y con la presencia claro, claro. y bueno, claro. esa es la perspectiva la comisión se realmente despertó de su temor creo yo, y bueno También incluso con esto tenemos una ventaja ahora porque de la olla popular yo no hablé mucho, pero este año cuando arrancamos incorporamos 10 personas de ellos que están picando, trabajando con nosotros y toda la gente se está integrando también a las cosas de la lucha. O sea, hay un nexo y una articulación que para nosotros es clave que experiencias como la olla lleven también a que gente vea que hay esperanza en otras luchas que son claves más allá de la situación extrema que están los que al lado ¿De dónde son la gente que va a la olla? De toledo Eh, lugar, mira sí, en general viste eh, hay, donde hay más tenés dos zonas auses no es mismo uh -huh. de mayor pobreza la zona de Toledo de 17 metros uh -huh. ubicás ahí en sí, esa sí, parte, sí. que es cuando entra el ómnibus para Toledo uh -huh. en bueno, toda esa zona hay una que se llama Hugo Méndez ahora, sí, bueno, entonces, claro por el negro hay? mi compañero uh -huh. de agos, claro, desaparecido uh -huh. el de negro claro bueno toda esa zona es la que tenemos bueno esa gente de a poquito también hemos hecho reunión ahora ¿no? nos reunimos el 4 de abril la olla tiene eso es otro ejemplo ¿no? tiene una reunión mensual ahí informamos también de la lucha entonces vamos generando una conciencia donde no es solo el platito de comida claro. bueno, el contenido es, es, la es cosa. el intento el proyecto de generar Bien. y clave volver no con todo en esto confrontación con el modelo de y con las autoridades porque acá hay algo que es el comunicado viste Ángeles que está sí. claro se sí, volvemos sí sí es, ponemos en la palestra a las autoridades, porque, eh, de, hoy, de hecho, si que pretende que nosotros seamos los que relevamos denunciamos, porque eso no se tiene en línea directa. Muchachos, cumplan con la función que tienen que cumplir, no sean malos. Es el Estado el que tiene que vigilar y castigar el incumplimiento la de la ley. Colma, colma. Entonces, si no, bien, me lavo las manos y que son los vecinos que lo movilizado, no. Claro. Vamos ah, bueno, a hacer algo ¿no? Claro. Bueno, bueno pues, muy bien. Eh, mensaje de oyentes. Marta, que es de barrio Palermo, pero es oriunda de Canelones, dice, son un ejemplo de lucha la comisión por un Canelones libre de soja. La historia nos ha demostrado, los traidores son desde adentro, coterráneos. Los alimentos y el agua con calidad, sin contaminación, son esenciales para la vida. El avance en conciencia de la población de estos temas es muy lento, a pesar de que en Argentina, tan cercana, esa lucha ha avanzado ante tanta gravedad vivida. Debemos estar agradecidos y colaborar con esta gente que deja su vida en esta lucha, dice Marta, de Palermo, pero que se declara un tan rana, ¿no? eh, Nelson de la Costa dice, gracias a la radio, un saludo grande para el compañero Jaume, un luchador incansable. Ricardo, eh, bueno, Ricardo está con otro tema, ahora le, le vamos a... a a leer el mensaje también. Eh, y bueno, por ahí quedan los mensajes. Eh, estamos entonces atentos a lo que se viene Bien. para estas próximas Un semanas. Un gracias total a la comunicación de estas luchas, este, como siempre. Hay una radio compañera marcando el paso. Y les invito realmente sí. hagamos una reflexión política más general porque se viene primero de mayo, que es viene toda, mamá, es ¿no? Es esto. Sobre esto, pandemia, pandemia para que lo conversemos tranquilos, bien, el capitalismo en su fase actual, qué se busca, qué se pretende. Canciller hablábamos de los Chile esto también, sí. ¿qué ha pasado en el mundo? Vos has escuchado que hemos tenido, o sea, que tenemos regularmente eh, opiniones, por ejemplo, el mexicano, mm. que opina desde allá ah, esa, la realidad, es claro, el Brasil Lenio, este, Plinio, Plinio, el griego Dimitris. Di Dimitris. Eh, Silvia, Silvia, el, el de Gris, sí. Silvia Ribeiro desde México. Yo de he Uruguay, escuchado, me escuchado mucho. Me quedé pensando Dimitris y que estaba, no es que está haciendo, güey, en Alhambra, no No, no, Hay no. un griego, el un grupo bueno. Sí, Ahí está. Y tratamos de de que esa reflexión esté permanentemente. Perfecto porque no, somos seres políticos, obviamente. Exacto. Yo creo que acá una clave es de saludar la finalidad política que está en este momento, que además no necesita luchar. Es la ¿no? de siempre. ¿Eh? La finalidad es la de siempre. Es la de siempre. Exacto, exacto. Es la de siempre. Con todo lo que pase. Con un terremoto, con un ciclón, con una hambruna. Lo que venga, ciclón, sí, todo sirve, es sequía, es... todo sirve lo mismo. Bueno, Jaume, gracias. gracias a vos por haber venido. Gracias. Saludos a, la, a la, familia, la familia. Un abrazo.